Hola, hola, chicos. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas tardes. Ay, maestro, déjenme de llevar la contraria. <risa> ¿Cómo están, chicos? Programa 38. Ya casi festejamos los 40. Año de la pandemia. Para variar. Noviembre 24 del 2020. Ya casi se nos va el año. Increíble, maestro. No puede ser. Ayer apenas me di yo cuenta de que ya el mes de noviembre se estaba terminando. ¡Qué rápido ha pasado el tiempo! Nos pasó la noche. <risa> sí. Vamos a saludar de una vez a nuestros queridos patrocinadores, Alimentos Veganos Isis, que imaginamos que George ya anda ahí montando todo el, el... Ajá, todo el negocio para esperarlos a cenar, unos ricos taquitos. Recuerden que ir a cenar tacos de verduras no quiere decir que lo vayas a comer por el resto de tu vida. Lo puedes incluir, los que comen carne también dense la oportunidad de, de probar esto, este tipo de alimentos y si les van a gustar, créanme que sí. ¿En qué ubicación es? Es... Eh... Ay, caramba. Ah, Avenida Vallarta. Y... ¡Ay! Constancio Hernández ah, sí. Alvirde, en el edificio de la UDG, en la parte baja. A un costado. A un costado, en frente donde están los cargadores de autos eléctricos. Sí, enfrente del Musa ahí sí, vengan a desvelar el velo de Isis, incluso los carnívoros, pues, dense esa oportunidad. Hemos convencido ya a varios, ¿eh? que, que sí les han gustado, así que eh, dense la oportunidad, dense la Isis también y van a ver que les va a encantar. Así es. Así como los panecitos de granola gourmet, maestro. Excelentes, de platano. Zanahoria, Zanahoria camote, camote, incluso de camote y de, de naranja que ya casi no hemos hecho, pero amenazan con regresar los panes de naranja y ate de membrillo. Sí, pero ah, esos panes de camote, chicos, están buenísimos. ¿eh? El pan de elote también, los jueves tenemos pan de elote. Galletita, tenemos de nuez, de almendra, de cacahuate, de naranja, de cacao. Y próximamente vamos a hacer unas pruebas de... Okay. Uh, ¡Ay! El <risa> Creo que hoy vine que todo se me olvida. Pero bueno, esas pruebas que vamos a hacer son a, a petición del señor Guillermo Rodríguez. De Avellana. De Avellana. Ok, pues estamos en la rueda cartonera. Sí, café, libros. El señor Funk no se encuentra en estos momentos, andan en un proyecto en la ciudad de Puerto Vallarta, en el Puerto Vallarta, y en el cual ya tienen una invitación para que el señor Sergio Fong e Israel Soberanes, vengan a platicarnos de ese proyecto que están realizando en la penitenciaría de mujeres y en el puerto. Próximo martes, ya están confirmados, un ah. proyecto muy, muy interesante sobre los libros cartoneros. Exactamente. Cierto. Y pues gracias al señor Sergio Funk porque nos pone a trabajar sí. todos los martes. Que no se nos olvide también este, eh, anunciar a, a, a, a la cafetería Primero Café y Luego Existo en el sur de la ciudad. ...que ya están ahí trabajando... ...afortunadamente ya se les ha incrementado la clientela... ...porque ellos siguen todas las normas de seguridad... De, ...por la pandemia, todos los protocolos... ...y ellos están en el sur de la ciudad... ...por la López de Legaspi... ...e Isla Cozumel... ...ahí están ubicados para que le caigan... ¿Y quién le falta maestro? ¿Quién? ¿Cómo que quién? Ah, el mercado de abastos no se nos podría ir... ...los chicos rudos del mercado de abastos... ...frutas selectas... ...con Rogelio Hurtado... Y, y Hugo, Hugo Barrera. Barrera, en la calle 10, número 21, ahí cáiganle con la gente ruda del mercado de abastos, también tienen servicio a domicilio, ahí y ustedes llaman y a su casita se los lleven. Sin, Sin el mayor esfuerzo. Pues igualmente saludos a todo el público que nos está prestando sus oídos. Eh, gracias por, por estar aquí como cada martes, gracias por compartir este proyecto con nosotros Y recuerden que también estamos solicitando patrocinadores eh, Queremos gente que crea en este tipo de proyectos, que quiera sumarse para que esto se haga más grande Estamos creciendo, así que no se pierdan la oportunidad de ser parte de este gran proyecto Para que vengan y abren aquí los micrófonos, porque yo sé que todos tienen algo que decir Todos tenemos, por eso estamos aquí, ¿no, más. Exactamente. ¿Sí? Pues nuestras redes sociales de una vez, maestro. ¿Cuáles son? ¿Cómo estamos en Facebook? ¿Cómo Amf nos encuentran? Amfibios Son. Esa es de la Academia de Baile. De la Academia de Baile y Granola Gourmet. De panecitos. De panecitos. ¿Y la radio? Amfibios Radio. Amfibios Radio. Por cualquiera de esas tres nos pueden localizar tanto en Facebook como en Instagram. Estamos a sus órdenes, cualquier cosa, hemos intentado ser lo más ordenado posibles y no estar mezclando una página con la otra, entonces creo que ahí vamos. Para tener orden. Exacto. Y pues el tema del día de hoy, maestro. ¿Cuál es? El cerebro y el baile, ¿están conectados? Pues evidentemente, porque es, es la manera en que el ser humano está conectado con el universo. O sea, percibe, muy, percibe vibraciones y se mueve. De hecho, eh, quisiéramos mencionar que el día de ayer llevamos a cabo el primer experimento en el cual eh, regresamos a bailar a la academia con cinco parejas siguiendo todos los protocolos de seguridad sanitaria por cuestión del COVID y este, porque tenemos que adaptarnos a los tiempos, ¿no? Porque no podemos quedarnos fuera. Pues, todo el tiempo fuera y eh, hablando del cerebro y el baile, pues... Una de las cosas que activa el baile es, en este caso, ahorita se me ocurre la serotonina, porque es la, la, la, eh, el neurotransmisor de la felicidad. Y cuando, estás, cuando la gente ahorita por el encierro está deprimida, pues tiene suprimida, no genera serotonina eh, y lo que tiende es a consumir alimentos, por eso mucha gente está comiendo demasiado en el encierro para llenar ese hueco de felicidad que es la serotonina para combatir la depresión, porque hay mucha sí. gente deprimida y en la depresión, por eso dice ¿por qué cuando la gente está deprimida come? Ah, es precisamente porque no está generando serotonina. El cerebro te pide cariño ¿no? Y es como una forma de chiquearte Y una de las cosas que te genera el baile es exactamente la serotonina O sea, el cuerpo te genera todo ese tipo de procesos químicos neurológicos y cuando no lo realizas, eh, no llevas a cabo las acciones necesarias para que se generen, pues las tienes que tomar de una manera externa y, y lo más grave es cuando lo tomas por medio de fármacos. Exacto. Fíjate que ahorita que estás mencionando esto de que caímos en la comida, eh, ayer tú tomaste un video que, que por cierto les vamos a compartir ahí en... Eh, en un momento de estos, eh, para que vean cómo es que comenzamos ayer a bailar, ¿no? Entonces, hoy que yo estaba viendo el, el video, dije, ¡oh! Creo que sí me llegó la depresión. Sí, <risa> claro, a veces no lo sí, notas. Sí, sí me noté eh, que sí he aumentado de peso, ya tengo ahí la báscula, todavía no me he subido, pero creo que físicamente sí, algunos hemos cambiado, unos más, otros menos, Pero sí, de alguna forma, aparte de, de la depresión, creo yo que el estar todo el tiempo encerrado, pues te da en que quizá pasas por donde está una galleta, o está un plátano, o está X, ¿no? Entonces, eso te lo vas comiendo y como la actividad física se redujo, pues entonces subimos unos kilitos por ahí, ¿no? Si sí, tu sistema, tu cerebro primitivo... O sea, trata de sobrevivir, ¿no? Entonces, inconscientemente si lo haces, es como el otro yo que traes ahí adentro, que, que no controlas, dices, no, yo necesito sobrevivir y como no tengo este neurotransmisor, pues me trago esto. Claro, y sentirme, pasadita, y sentirme apapachado, ¿no? Ajá. Y como ahorita no tengo a los demás que me pueden abrazar y me pueden estar viendo todos los días, pues me apapacho solito comiéndome algo, ¿no? sí. Pues no, eso ya no me gustó, ya me vi muy bien en ese video. <risa> Oigan, pues maestro, yo me puse a investigar, como íbamos a hablar del, del baile también, aparte del cerebro, eh, yo me, me puse a investigar y en, en, en Facebook, en los no, en Facebook no, en Google, en los estudios que hacen, eh, normalmente las universidades lo mencionan tanto como baile o como danza. Uh -huh. Yo estuve viendo y para ellos es el mismo concepto. Bueno, lo que pasa es que a veces nos queremos complicar las cosas con conceptos, es normal. Entonces, es, depende de dónde, de dónde te llegue. Si te llega por el lado del, del, de los sajones, del, uh -huh. del lado de los ingleses, danza viene de dance. Al fin de cuentas es baile, ¿no? Uh -huh. Y si te llega por medio del, del, del latín, en caso que es el español, es balear o, ba o bailar. Ah, o sea, al okay. fin de cuentas es porque hay gente que yo encont eh, he encontrado que quiere dar explicaciones así medio complicadas, que la danza es una cosa y o sea, como que somos muy tendientes a generarnos ese tipo de complicaciones como para sentir que intelectualizamos algo que tiene una simpleza de que o lo dices de la raíz latina o lo dices de la raíz ajona. Así yo así lo veo. Ajá. Ah, pues yo estuve viendo eso, pero voy a hacer una pausa porque le, le quiero agradecer a Ixba que es nuestro barista, Ajá. que ya nos trajo un muy buen cafecito aquí al maestro y a mí me trajo una tisana de frutos rojos. Muchísimas gracias. Y pues al chico de controles, a Carlos, que está muy calladito, muy... Como ya le dije que ayer no me estaba haciendo caso, hoy está muy atento. Un mago de la 5G. <risa> al programa. Gracias, Chuck. Pues a ver, maestro, ahí te va. Dice, la danza es un baile. La acción o forma de bailar, generalmente siguiendo el ritmo de una música, es una de las manifestaciones artísticas más antiguas de la humanidad, y en muchas culturas tiene un valor simbólico, ya sea ritual o representativo. Así es. Sí, esto me, me remonta a mí a que todas las tribus bailaban a sus dioses uh, para algo bueno, para algo malo, tanto para la vida como para la muerte, ¿no? De hecho, en el cerebro primitivo es algo instintivo porque lo que pasa es que como el, el, el cuerpo percibe un, una vibración, porque la música es vibración, uh -huh. entonces nosotros siempre estamos vibrando incluso con el universo. Sí, claro. eh, Generalmente en Occidente cuando hablas de este tipo de cosas quieren meterlo en el término esotérico cuando es una cosa bien común, ¿no? Hasta que en Occidente tratan de investigarlo y luego ya le dan connotaciones de ciencia, ¿no? Sí. Generalmente eh, todo eso que viene de las culturas orientales como el budismo y todo ese rollo, eh, como, como para denostarlo, dicen, ah, es que es una cosa esotérica, ¿no? cuando tiene un fundamento sencillo, pues que tiene que ver con el universo, entonces cuando tú percibes un, un sonido, pues hay un estímulo del sistema locomotor, o sea, del sistema primario, porque tiendes a moverte, sí sí sí o sea si hay una vibración, entonces tu cerebro capta, percibe, reconoce, siente y reacciona, ese es el proceso de hecho eh, yo aquí eh, me robé una, una frase bueno, varias frases pero una de las que más me gustaron es la siguiente dice la danza es el alimento para el cerebro exactamente o sea, te, te crea tantas cosas que vamos a ir viendo poco a poquito pero realmente es tan fascinante y, y lo que tú ves al final es que la gente se está moviendo y se está divirtiendo Nada más, pero todo el proceso que conlleva desde que te vas a decidir a bailar, ¿no? Eso es maravilloso, tu cerebro es genial. También influye mucho la, la psique, ¿no? En el, en el sí, baile. Sí, claro. O sea, porque hemos nosotros, bueno, por experiencia hemos visto que gente que tiene, no sé, que es muy tímida y, y logra traspasar esa barrera, tiene un cambio tremendo porque realmente psicológicamente se contraía Porque somos muy afectos a entregar el poder que hacemos nosotros hacia el otro. A los demás. Es decir, no hago las cosas porque ellos qué van a pensar de mí o, me, o, o, o, o, qué, o se, se van a, a burlar de mí. Entonces, lo que a veces no analizamos, no tenemos la conciencia, es que estamos entregando el poder del yo a la colectividad. Entonces, eso es no tener conciencia, ¿no? Entonces, psicológicamente hay una liberación. Y lo peor de todo es que en este caso del baile, le entregas el poder a otra persona que probablemente ni siquiera se atreve a levantarse a bailar. No, claro, porque es una manera de... O sea, lo que pasa es que al ver, él quiere reprimirlo porque él se está reprimiendo y quiere que el otro también se reprima. Y que se sienta mal por haberse atrevido, ¿no? Exactamente. Pues maestro, vamos a hacer una pausa, le parece sí, una pausa es. musical. Yo hoy me, me traje eh, pura musiquita que, que yo creo que le va a gustar. Hoy ni siquiera le pregunté al maestro, pero lo voy a chequear porque me traje dos canciones de Ray Barreto y dos canciones de Ismael Rivera. Ray Barreto, el, el, el de las tumbadoras, ¿no? El, claro. El, el tumbador cubano, eh, excelente músico que se desarrolló. Bueno, después hablamos de Barreto. Exacto. La, la primera canción... Eh, Te voy a pedir, Carlos, la primera es de Ismael Rivera y se llama Mi negrita me espera. Para todos aquellos que van de regreso del trabajo, uh -huh. pues escuchen esta canción y sepan por qué deben llegar a casa. Es tarde ya me voy mi negrita me espera hasta mañana porque cuando salí dijo negro no tardes en la ciudad es tarde ya me voy mi negrita me espera hasta mañana porque cuando salí dijo negro no tardes En la ciudad Si yo no vuelvo mi negrita se desvelará, no se acostará, Déjeme irme que muy tarde ya Sin miedo de la noche que muy negre está, El hombre bueno no teme a la oscuridad Yo ando por buen camino y en mi soledad que es muy tarde ya por sin miedo de la noche que muy ne está demerme que es muy tarde ya el Estamos de vuelta, chicos. ¿Qué les pareció esa super canción, maestro? Esmael, excelente, Ismael Rivera. El maestro, como lo notaron, va llegando porque andaba allá en la esquina. Baile, baile. <risa> la verdad es que estos ritmos eh, nunca pasarán de moda. Uh -huh. Te hacen vibrar, como dice el maestro, te hacen moverte. Aquí no importa si sabes o no. La cuestión es que el cuerpo eh, pide una reacción o expresa una reacción a lo que está escuchando. Exactamente. ¿No? oye pues mira, si no se reprime evidentemente, no, Ay, no, no, no. Okay. La, la verdad es que eso de reprimirse no, yo siempre les digo, a ver, si tú estás bailando, sea en una fiesta, sea en donde estés y notas que alguien te está haciendo caras como de burla por lo que tú estás haciendo y, y a él no le gustó, a ella no le gustó, atrévete, ve y pregúntale, oye, ¿Y tú sabes bailar? A ver, ven, inténtalo conmigo. Y normalmente esa gente que está sentada no se atreve. Uh -huh. Entonces, es muy fácil criticar, pero a ver, levántate, ¿no? Uh -huh. Y vence eso de lo que tengo dos pies izquierdos y... ¿No? El valor por delante. Oye, pues otra cosa. Yo tengo aquí eh, otra nota, dice... El baile es un camino para mejorar los circuitos de aprendizaje, atención y memoria. No solo lo dicen los educadores y bailarines, sino también los científicos, y todos deberíamos de tomar nota de ello. ¿Qué uh -huh. quiere decir? Que todos deberíamos de bailar. Sí, así es. Todos, o sea, estamos hablando que prepararte en un baile para un concurso es una cosa, sí. pero atreverte a dejar que tu cuerpo se exprese es otra muy diferente, ¿no? Es que de hecho el primer medio de comunicación del ser humano no es, no es la, el lenguaje hablado, no. sino es el lenguaje corporal por medio de movimiento, sí. expresas desde alegría, frustración, sentimiento, enojo, rabia, entonces eh, sin necesidad de decir, o sea, la, entre las caras y los movimientos, incluso cuando una persona está estresada, su cuerpo se contrae. Sí, claro. Ajá. Fíjate, los bailarines tienen una particular relación con la observación en el espacio y el tiempo. Uh -huh. El cerebro realiza miles de operaciones complejas. Esta es otra de las frases que me encantó, el cerebro danza. Sí. Hay más de 400 estudios neurocientíficos que revelan el valor del movimiento y la contemplación del mismo. Así es. Todos estos datos que, que les estamos pasando, eh, los estuvimos viendo, hay muchísimos estudios acerca del baile, a los científicos sí. les ha llamado muchísimo la atención. De hecho, el, el neurólogo inglés, Lauren Parsons, uh -huh. es el que ha hecho unos estudios más serios porque él como neurólogo se ha enfocado al, al movimiento y propiamente al baile y la, y la danza como le queramos decir, ¿no? Y cómo co el, el cuerpo se mueve por inercia, porque el cuerpo se mueve por vibraciones. Sí. Porque recibe un estímulo y reacciona. Generalmente cuando las personas eh, reciben el, el estímulo y no reaccionan porque, porque tienen o sea, reprimen eso, esa, esa represión de ese, de ese instinto de movimiento, genera otro tipo de, de problemas, incluso patológicos, no enfermedades. Uh -huh. Porque hay una represión. Te está reprimiendo tu movimiento si tú te contraes y, y dejas de, de fluir, vamos. Sí. Fíjate, te has de acordar a, ayer que comenzamos este experimento pues de, de volver a clases. Eh, pues obviamente, no no puedes evitar el, el antes de cualquier cosa, platicar, ¿no? Todavía estamos un poco reprimidos Ajá. porque no hay abrazos, no hubo besos, no hubo saludos de mano, bueno, ¿no? Pero si sí nos juntamos en el mismo espacio para platicar cómo lo habíamos vivido, ¿no? Entonces, hay quien mencionó que sí el estrés llegó a tal modo que hubo depresión, que, que se desgastó y hubo un malestar físico Ajá. a causa de tanto llanto por, sí. por haberse sentido tan triste, ¿no? Fíjate que ayer pasó una cosa, lo que pasa es que a veces nosotros estamos en la clase, pero no podemos dar una explicación, pues así ah, mira, neurológicamente pasa no, eso. No, sería mejor muy complicado. Sería muy complicado y muy aburrido, pero sí. lo que pasa es que ayer, este, cuando tú llegas, entonces el ser humano es por esencia social, ¿no? Porque el otro no, me justifica, entonces cuando tú llegas ahí y comienzas a moverte, estás conectado. Claro. Porque estás en el mismo tiempo y estás, moviendo, estás vibrando en el mismo espacio-tiempo. Sí. Hay una interconexión sí. en movimiento y en vibración. Entonces ahí, en, en, en ese momento, estás generando otro neurotransmisor que es la oxitocina. Uh -huh. Ahí está otro, otro elemento que te genera el baile, la oxitocina, que es eh, reconocerte en el otro. De hecho una de las neuronas que trabaja mucho en, en esa cuestión es la neurona espejo, te fijas hay personas que te eh, eh, también eh, como hay gente que se reprime y te quiere reprimir cuando te ve bailar y dices como no quiero que baile comienza a burlarse de él pero te quiere reprimir porque él se está reprimiendo y no lo va a reconocer no. pero también hay otro tipo de personas que te alientan a, a que al verte trabaja su neurona espejo sí. porque él quiere, le gusta lo que ve y él quisiera hacer eso Sí. Pero a veces no ha tenido la oportunidad, pero con ellos es más fácil trabajar porque hay una predisposición y se siente, a hacerlo. se siente feliz por ti, Ajá. Que, que en estos tiempos realmente se ha vuelto complicado, nos hemos vuelto egoístas y, y no te sientes feliz por el otro, ¿no? Al contrario, es más como como este afán de que no, no quiero que, que se sienta, que haga, que pueda, ¿no? fíjate pasa otro fenómeno en este, en este caso cuando cuando la persona ve y dice es que tengo dos pies izquierdos este me gusta lo que veo pero no lo hago porque me da pena porque es por ahora que eh, nunca lo he ejercitado y aquí se genera un, otro elemento que se llama la propiacepción neuromuscular uh -huh. lo que pasa es que tienes las capacidades pero si no las desarrollas pues no se llevan a cabo pero si tú comienzas a ejercitarlo el cerebro lo recuerda Y comienza a mandar las, las órdenes al cuerpo para que se comience a mover. Y, y si lo comienzas a ejercitar, el cerebro va a reconocer esos movimientos. Claro. Y después los va a ejecutar. Te va a decir, ah, entonces, ¿quieres que recuerde estos movimientos? Que sí los tengo aquí, pero nunca los he llevado a cabo porque no había, había tenido la oportunidad. Y evidentemente luego surgen y ahí es donde hay una liberación. Lo que pasa es que cuando somos pequeños, ¿cuántos miles de movimientos hacemos? Exactamente. Y en ese momento no hay pena... No hay angustia, no hay miedo. Lo haces y lo disfrutas. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, ahorita con la era moderna yo veo el, el conflicto que yo miro, es que si los, los niños antes, o sea, corrían por el, se subían al árbol, no sé, se metían al río, jugaban, no sé, juegos que tenían mucho con el sistema locomotor. Ahora como están sentados, están reprimiendo ese movimiento, entonces cuando tú llegas y reactivas ese movimiento, el, el, el cerebro le manda al cuerpo para que reconozca que se puede mover, eso es la propia excepción. Yo creo que al cerebro hasta lo agradece. Exactamente. sí Fíjate que, bueno, volvi, volviendo a, a esto de, de lo que ocurrió ayer con esta primera clase, hoy en la mañana yo platicando con, con Lili, y, y ella me hizo ese comentario, o sea, me sentí tan feliz de ver a otras personas bailar. Sí, ahí está. A mí ese comentario me hizo el día. El oxitocina. Ajá, o sea, <risa> qué, qué genial, aparte porque no hay egoísmo, estoy feliz porque veo que los otros están felices. Eso es la dopamina. Eh, eso es maravilloso. Y aparte porque estoy ahí y porque me tocó bailar con uno que baila, muy bien, ¿no? Exactamente. Aparte de todo, suertuda la muchacha. Así es. <risa> Oye, pues, fíjate que... Algo que me llamó mucho la, la atención, eh, te lo voy a leer tal cual. Dice, para bailar necesitamos movernos. Uh -huh. En ese sentido, se activan distintas áreas relacionadas al sistema motor. Sí. Está ligado con lo que nos estabas diciendo. Empezamos por la corteza motora primaria. Es la estructura cerebral en la que gracias a la conexión de las neuronas se enviarán señales hasta la médula espinal uh -huh. que activará los músculos que en consecuencia provocarán su contracción y como resultado el movimiento. Así es. ¿Quién de los que somos bailadores analizamos que todo esto va a pasar? Yo ¿no? sí. Ay. Bueno, porque ese es mi trabajo, ¿no? No, bueno, pero me refiero a que cuando escuchas la música ah, no, no te claro. pones a pensar, no, a no, ver, no. cerebro, mándale y mi espina si sí ya la recibió. No, mm. ok. Dice, de hecho, ejecutar el movimiento es la última etapa de este proceso tan complejo. Uh -huh. El coordinar los movimientos de una forma sistemática y organizada, necesitamos de la activación de dos áreas de la corteza frontal. Ajá. Uh -huh. Corteza premotora Área cerebral situada en el Lóbulo frontal que se activa En la planificación de movimientos Y toma de decisiones uh -huh. Me voy a parar a bailar Sí, mira lo que pasa es que así para A grosso modo se dice que tenemos Tres cerebros, el cerebro primitivo O el reptiliano que también le llaman uh -huh. Que es el básico, el, el que actúa Te voy a poner un ejemplo tú puedes decir ahorita Estoy respirando o voy a hacer un ejercicio De meditación y vamos a respirar Entonces dices, ah, vamos a respirar lento. Tú controlas la respiración, ¿no? Sí. Voy a respirar lento y profundo. Perfecto. Si yo te digo, lo puedes hacer. Ahora respira rápido de manera superficial. Lo puedes hacer. Pero si ya nos olvidamos, y ni rápido ni lento. ¿En automático? Ese es el sistema. Ese es el, el cerebro primario. se me explico. Ok. Que trabaja con el sistema básico. Y luego está el de las emociones. Y luego está el neurocórtex. O, o la corteza cerebral, que es de lo que me estás hablando, uh -huh. que es el que distingue a los seres humanos de las demás especies. Ah, ok. Ahora sí. La última dice, corteza motora suplementaria, permite la realización de movimientos voluntarios del sistema musculoesquelético." Uh -huh. O sea, tomo la decisión, mando el movimiento y lo ejecuto. Sí, al fin de cuentas, si nos damos a la función o a la fisiología básica del, del ser humano... Es ahí el espacio está lo ancho lo alto lo profundo y el tiempo Ajá. sí entonces el ser humano a veces no lo analizamos pero todo el tiempo estamos trabajando con la gravedad sí claro sí porque o sea caminar es una asociación de caídas si te fijan cuando tú caminas vas te vas equilibrando incluso a lo mejor no lo analizan cuando mueven el pie derecho mueven la mano izquierda sí, vamos eso con se llama lateralidad sí. entonces hay gente que Le digo, cuando caminas, trabajas la lateralidad. Y cuando lo hacemos bailar, dices que yo tengo problemas de, la, de lateralidad. No, tú solo te estás bloqueando. <risa> pero yo te voy a desbloquear. ¿Sí, ¿Sí me explico? Sí. Entonces todo el tiempo estamos trabajando con la gravedad. Entonces ya tenemos los elementos. El espacio y el tiempo. Aquí ahora. ¿Qué necesito? El ser humano, o sea, necesitamos un estímulo. Un estímulo es una vibración. Sí. Que es un sonido. Porque de ahí ya surge una reacción. Puede ser la música o tú puedes estar parado. Un ejemplo muy sencillo. Tú estás parado y de repente oyes que frena un carro y hay una reacción. Claro. Y entonces tu, tu cuerpo se contrae. Sí. Y si ves que van a atropellar a, algo, a una persona, tú sientes que eres tú el sí. que van a atropellar. Esa es la neurona espejo. Sí. Ah, okay. Y eso es lo que, lo que, que, donde te das cuenta que necesitas al otro para justificarte. Sí. Y luego entonces ahorita... Que estamos encerrados tenemos ese problema porque nos va a generar muchos problemas de ansiedad y problemas psicológicos sí. entonces nosotros realizamos una actividad que a veces no valora a las personas que es muy simple como hacer un, una actividad lúdica ludi, actividad que te va a generar todos esos elementos que te van a causar beneficios y no tienes que tomarlos de manera de fármacos y, y tanto nos interesa que la gente se mueva que bueno en facebook tenemos 104 clases maestro uh -huh. O sea, la verdad es que eh, no nos queremos rendir, eh, estamos regresando ya a clases presenciales eh, esperando pues que todo vaya bien, ¿no? Pero ahí estamos, estamos en Facebook, porque la gente que no pueda asistir a presencial aún, pues necesita una opción. Sí, claro, nosotros se la vamos a dar. Claro. Pero tenemos que adecuar los tiempos, ¿no? Porque también eh, tenemos que hacer las clases presenciales que son fundamentales para nosotros, porque es indispensable tener el contacto cuerpo a cuerpo, ¿no? De mirarnos a los ojos, de sonreírnos, de reconocernos en el otro. Y de que ayer descubrimos que, ah, qué cansado es bailar con cubrebocas. Sí. <risa> ayer, ayer nos dimos cuenta de eso. Otra pausa musical, maestro? Sí. Vamos por la segunda canción de Ismael Rivera y se llama No soy para ti. Disfrútenla. ¿Qué tal, maestro? ¿Le gustó o no le de, gustó? De lujo, verdad el sonerito mayor. ¿Verdad que sí? Es sí Están buenísimas. Rivera, así es. Oye, pues, te tengo una pregunta, pero también te tengo una frase. Ajá. Dice, la danza no es solo un ejercicio físico, sino que genera nuevas neuronas y sus correspondientes conexiones. Ajá. Estas son las responsables de adquirir el conocimiento, el pensamiento y la acción. Ajá. Eso se llama sinapsis. ¿Cuántas veces o, o cuánto tiempo se estuvo creyendo que las neuronas ya no se regeneraban, no? No. De hecho, el, el que baila eh, tiene ventajas evolutivas. Me explico, mira, cuando tú haces un ejercicio, por ejemplo, tú vas al gimnasio, tú generas una reserva muscular, porque generas un músculo así grandote y, este, y es un mecanismo de generar músculos. Si tienes alguna enfermedad que tiene que ver con los músculos, pues vas a tardar más de una persona no ejercitada. Pero, eh, ¿y el cerebro? El cerebro hasta ahorita con la llegada de las neurociencias y afortunadamente en Occidente los neurólogos están hablando mucho de, de, este, de este asunto del baile como una manera de, como una especie de medicina. Este, es una fortuna, ¿no? De hecho, yo tuve el gusto de estar platicando con mi amigo, el doctor Felipe, que yo incluso lo comenté que ojalá que él pudiera venir aquí al programa a explicárnoslo desde la medicina, porque él me decía que ya se había dado cuenta que el baile es la medicina, Claro. la actividad física, y en este caso, cuando, en la pregunta que tú me haces, sí, mira... Eh, eh, Todavía no le hago la pregunta, maestro. Perdón, a ver. <risa> no, eres, nada más decirte que si tú sabías que cuando bailamos girando sobre nosotros mismos, adquirimos... ...conocimiento del tiempo y del espacio... Uh -huh. y, te, ...y también nos desarrollamos... ...cognitivamente creando nuevos patrones neurológicos... Uh -huh. ¿Tú sabías eso? Los neurólogos le llaman neuroplasticidad... ...o neurogénesis... bien uh -huh. hablando ahorita de feminismo... ...una de las desarrolladoras del... ...el del, del descubrimiento de la neurogénesis... ...fue la, una mujer que era la doctora Rita Levi Montelcini... ...era italiana ella... Eh, porque el, el padre de la neurología moderna, que es Santiago, era, fue Santiago Ramón y Cajal, él, el, el único que dicen que se equivocó, entre comillas, porque no se equivocó, él postuló lo, lo que le había investigado, es que las neuronas mu, eh, mueren y ya, ¿no? Pero la doctora Levy, ye, eh, ella descubrió que no es así. Uh -huh. De hecho, eh, se genera un, un, un fenómeno de neuroplasticidad o sinapsis, O sea, a veces médicamente pues es complicado, pero una neurona es como una unidad. No sé, cuando fuimos a la primaria o a la, bueno, a la escuela, eh, es como una bolita con, con arañitas, ¿no? Uh -huh. Entonces, esas, esas arañitas son como terminaciones eléctricas. Entonces, y los conecta a un tubito que se llama axón. Uh -huh. Entonces, cuando se junta una dendrita con un axón y dos neuronas y luego se junta otro, se junta otro, se junta otra, se, bueno, se pueden juntarse 10. Hasta 10. Sí. Entonces ese conjunto en la ciencia se le llama cógnito. Entonces, ¿no te suena la palabra? Sí, claro. Que es el conocimiento. Entonces cuando tú haces un ejercicio, ahorita ya sabemos que con una actividad física, porque con, con oxígeno y con una buena calidad proteica, porque tiene que ver con el alimento, eh, tú generas en, en unas nuevas neuronas. Entonces, si, si tú vas y corres un maratón, las generas, ¿no? Pero la diferencia en el baile, en el baile como generas un patrón de movimiento, espacio, tiempo con el otro, aparte de generar ne en en neuronas, haces ese proceso de cognito donde se van uniendo las neuronas y van generando nuevas rutas, ¿no? Entonces estás generando, ti o, o como antes te decía, una reserva cognitiva. Si me explico, entonces es más fácil que se defienda tu cerebro porque realmente lo que nos mantiene jóvenes es el cerebro. Sí. Y ahorita ya sabemos, aunque no lo, bueno, muchos no lo alcanzan a a, a, entender, a, a a dilucidar, es que necesitamos generar, eh, ejercitar el cerebro, no nomás el cuerpo, ¿no? Porque ahorita vemos llenos los gimnasios de gente haciendo músculo y yo les digo, ¿y el cerebro? El cerebro es el que te va a mantener joven. Claro. De hecho, una de las, ahorita que está haciendo una, uno de los... Eh, ...que nos ha tocado vivir a nosotros... ...una de las neuronas que genera el baile... ...es la, la endorfina... ...si te fijas el término endorfina... ...no te suena como morfina sí ...pues es eso... ...lo que pasa es que es una droga... ...la morfina es una droga externa... ...se llama endorfina... ...porque es endo es dentro de... ...entonces tu cuerpo la genera... Ah, okay. ...y cómo genera la endorfina... ...una de las maneras más eficientes es bailando... ...y te voy a poner un ejemplo a qué me refiero una persona, que tí, bueno, lo hemos visto en videos, hay un video donde hay un señor con un bastón y están bailando, creo que es en la Ciudad de México, se sí, sí. está bailando, está le bailando, avienta el bastón. ¿Sabes qué generó? Endorfinas. Claro. Sí, entonces nos ha tocado ver, en la clase tuvimos alumnas, Aluzma, ajá. alumna que llegaba con su bastón, empezaba la clase, empezaba el merengue y... y Ella el aventado el bastón, es cierto. Bastón por allá. Entonces, sí, a lo mejor yo no lo sabía, pero uno se ve que estaba generando, estaba generando endorfina. Sí, fíjate, eh, pues yo me imagino que todo esto es, o la, o la consecuencia de todo este movimiento neurológico, Eh, hace que el cerebro se transforme, ¿no? Sí, claro. El cerebro le dan ganas de aprender, le dan ganas de crear esta memoria. Eh, yo me imagino que, que adentro es como estar esculpiendo, sí. como estar moldeando, eh, estar haciendo como nuevos caminos, no mm. nuevos cables, para poder captar más. Así mm. así me imagino yo que son estas conexiones por dentro. Sí, por eso digo que les da, a las personas que hacen esa actividad les da una ventaja evolutiva, sí. porque es un proceso de la evolución. Perdón? No, no, no, adelante. Sí, te digo, y ese eh, el asunto de, de la endorfina y la dopamina, que también se genera durante el proceso del baile, tú te fijas ahorita es muy común el proceso del Parkinson. El Parkinson se está generando mucho porque la sociedad moderna está, a, a, está eh, sujeta a un proceso de estrés tremendo. Sí. Entonces, las personas que tienen Parkinson, el medicamento que toman es L dopa toman dopamina, por eso ahorita también ya ves, está muy en boga que dicen, tiene que bailar para evitar el Parkinson, sí. y eso es lo que nos está diciendo, los neurólogos. Sí, ah, es que mira, ahí te va, dice, además el baile hace que las neuronas sean ágiles y que se conecten entre sí, la plasticidad sí. neuronal o neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para cambiar a lo largo de la vida, uh -huh. se va modificando, ¿no? Por lo tanto, no hay mejor medicina para una persona de más de 60 años que bailar. Exactamente, porque si baila va a generar mucha dopamina, y, y, y generar dopamina va a evitar que se genere el Parkinson. Porque así tal cual, a las personas que tienen Parkinson le dan les dan L-Dopa. Sí. se llama la, el medicamento, que no viene siendo más que dopamina. De hecho, yo yo creo, estoy segurísima, que también el Alzheimer... Eh, ah, sí, claro entra sí. por ahí, ¿por qué? Porque tienes como esas memorias todavía, entonces al momento de escuchar, de hecho, hace poco me llegó un, un video que no recuerdo quién lo mandó pero es un video de una bailarina uh -huh. que ya es ella muy mayor. Uh -huh. eh, ella está en silla de ruedas, bailarina de ballet clásico, y le ponen a ella unos audífonos, eh, comienza a escuchar y en automático sus brazos comienzan uh -huh. a hacer esas figuras que ella hacía cuando estaba bailando y que era muy joven, ¿no? Entonces, eh, entra todo el, el, el sentimiento, la emoción, llora, lo quiere dejar pero no, le dicen, no, no, no, es que, o sea, hazlo, ejecútalo. Entonces, ella está sentada y ella siente que está volando, ¿no? De uh -huh. hecho, te muestran una imagen de cuando ella era joven, cómo es que se movía, genial, ¿no? Muy esbelta, muy elástica, muy eh, profesional, uh -huh. ¿no? En lo que hacía. Entonces, fíjate, una, uh, no sé, para las personas que escuchen y realicen el, eh, meditación, cualquier tipo, yo en la particular yo hago vipassana eh, se van a dar cuenta que lo que te aprendes es, es, aprendes es a estar en ti o sea, quieres eres tú entonces es muy similar, yo lo he visto al baile porque si tú te fijas, cuando tú estás bailando no estás estás ahí en ese momento porque generalmente la mente se va a lo que fue y a lo que viene no o sea, al, al pasado y al futuro pero casi nunca está presente en el presente como tal cierto y cuando estás bailando es muy es muy similar porque estás allí realmente eres tú porque no te acuerdas si tienes un problema que es un recuerdo o no te estás preocupando por el futuro no no y ahí no interesa la verdad es que cielo, ayer en el ejercicio que hicimos en la clase de baile muchos de ellos estaban en el en estrés porque están preocupados porque no ven el futuro pero yo, yo le diría, es que olvídate de eso, tienes que estar en el presente, porque el presente es aquí ahorita. Claro. Entonces, si, si hiciéramos un ejercicio de preguntarles, oye, en este momento, ¿te estabas acordando de eso? Pues claro que no, porque estabas en el marco de tu cuerpo, porque al fin de cuentas, el universo es el, tiene que ser el marco de ti. Tú eres el universo. Sí, estás disfrutando lo que es ese momento, ¿no? Fíjate. La danza, el baile, son un lenguaje cerebral compuesto de gestos, movimientos, gramática del movimiento y significados. Uh -huh. Pero ahí te va, así como hablamos de, de personas mayores, voy con los niños. Los niños que crecen dentro de la danza, dentro del baile, eh, son como los niños que crecen hablando varios idiomas. Ellos tienen una plasticidad Eh, cerebral, uh -huh. tienen mayor plasticidad cerebral, ¿por qué? porque estás trabajando y te estás forzando en aprender, pero en guardar, uh -huh. que es lo importante a veces estamos en una clase, escuchas una canción pero es como superficial Y aquí de lo que se trata para mantener joven el cerebro es que te lo aprendas. Uh -huh. Que, por ejemplo, a mí se me ocurre si prendes la radio, si, prendes, si pones un disco, un cassette, lo que sea. Ay, no, los cassettes ya no se usan, uh -huh. maestro. <risa> bueno, música, ¿no? Uh -huh. eh, te aprendas esas canciones, ¿no? Uh -huh. Creo que eso es como, como lo primordial, que vayas guardando todo esto. ¿Qué hacemos nosotros en el baile? Llegas y te tienes que aprender desde contar. Sí. ¿Y con qué pie vas a contar? ¿Y cuándo vas a la derecha en el conteo? ¿Y cuándo vas a la izquierda? ¿Y cuándo subes un pie? ¿Y cuándo es el otro? ¿Y cuándo le das la mano a la pareja? O sea, son muchísimos eh, movimientos, muchísimas eh, conexiones que sí. tenemos que lograr porque no se te tienen que olvidar porque no lo vamos a estar aprendiendo cada clase. No. Lo vas repasando y llega un momento donde logramos algo que nosotros le llamamos lenguaje eh, general. Sí, eso es un campo semántico, lo que le llamarán los científicos. Ah, entonces, Ajá. esto es de lo que se trata. O sea, la gente luego pregunta, oye, pero ¿y cuántos pasos debo aprenderme? No, pues es que no te puedo dar un nombre, ¿no? Uh -huh. Los básicos quizás sean 100. Uh -huh. ¿Y, ¿100? ¿Cómo crees que me voy a aprender todo eso? Se logra. Es Claro, y se lo, ya cuando se dan cuenta, ya se lo saben. Sí, Entonces, no, ni no, se si cuenta, no. Ni siquiera se dan cuenta cuando, cuando pasó cuándo pasó eso. Cuando los aprendieron. Exactamente, porque llegaron a un proceso... De relajación, lo, los aprendieron de, de una manera lúdica. Sí. Maestro, pues yo le quiero poner sus cuatro canciones, sí. pero vamos a ir ahorita a una pausa más. Si alcanzamos, pues cerramos con, con la última para venir y hacer los comentarios finales. Ahora lo voy a cambiar, nos vamos a ir con Ray Barreto. Uh -huh. Y vamos a poner una canción que se llama Sola te deja. En manos duras. Baraba, y que no hay comparación. Pues bájate de salud. Acuérdate de esa noche cuando sola te encontré. Ha llegado el fin del cuento. Estamos de vuelta, maestro, ya se reportó al señor Sergio Fong, ¿Ah? ya nos está diciendo que ya está cerquita, cerquita, así que portemos, portémonos bien, porque amenaza con regresar. ¡Ay, María! <risa> Oye, pues yo te quiero ya, ya comentar, ya estamos así como en lo último del, del programa, pero fíjate lo importante, hablando de esto de los niños, Eh, que baila, nosotros lo hemos comprobado con nuestros hijos, que, que los niños que crecen bailando tienen mayor seguridad uh -huh. y es mucho más fácil para ellos aprender. Dice, en primer lugar, si la educación pretende mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, el baile sin duda los mejora. Uh -huh. Por ejemplo, cuando un alumno está bloqueado por los problemas, porque no aprende, no me sale, no puedo... Moverse y bailar sería la mejor solución. Ajá. Que los maestros hicieran lo que tú y yo hemos soñado por tantos años, que hicieran pausas de cinco minutos, Ajá. donde los pongan un poquito a bailar, Ajá. que creo que de hecho la maestra Lili sí lo ha hecho. Saludos. Saludos. Eh, los paras, entonces la mente se despeja, Ajá. está dispuesta a tener más conocimiento. Y están ¿no? en el marco de ellos, porque están entre con ellos. Exacto, y aparte me imagino yo que entraría entre la risa, el vencer la pena, el, o sea, sería una cosa maravillosa, ¿no? Sí. Igual ahí a los maestros que nos estén escuchando, les mandamos ese reto. Sí, porque mira, si a los niños les genera felicidad, les está generando serotonina. Claro. Está Hablando de neurotransmisores, ¿no? Sí, sí, Ajá. sí. Y luego, fíjate, dice... Se cree que la danza es una materia, pero no es cierto. Es una herramienta. Ajá. Es una herramienta para aprender conocimiento. La danza es un combustible para otras asignaturas que no son la danza. Ajá. Es una herramienta que nos permite pensar, comunicar, sentir, crear traducir a través de nuestras células cerebrales a cualquier edad y en cualquier momento uh -huh. ¿cuántas veces no has escuchado? no, es que yo a estas alturas ¿qué voy a andar bailando? no, es que ya no me puedo mover a cualquier edad, aquí lo dice muy claro sí. dice, y eso es una habilidad cognitiva y metacognitiva emocional y física y se puede traducir a todas las áreas de tu vida Fíjate, no nomás es cognitiva, sino también es de movimiento del sistema locomotor nosotros lo hemos comprobado en los en los grupos de la tercera edad. De hecho hay todo un estudio de la doctora Mari Tinetti y hay todo un test que que nosotros realizamos. Saludos a todos nuestros abuelos. Donde te das cuenta que eh, por medio del aparte del trabajo neurológico hay un hay un avance en, en el sistema locomotor. Tú cómo lo notas, ese test de Tinetti se refiere para hacerlo así a grosso modo es tú puedes hacer una, una, un test de cuando llega el alumno, si es persona de la tercera edad, qué tan amplio es el paso. Sí. Entonces, lo mides y después de un tiempo, como comienzan a fortalecer una serie de, de músculos, como el cuádriceps, el gemelo, el, el soleo, este... Eso les va a dar un, tra un trabajo más fuerte ¿no? de, de movimiento y aparte sí. eso va a generar cuando se, cuando saben que se pueden mover de una manera más eficiente, psicológicamente. Psicológicamente, les va a exacto. exacto. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, el escuchar te remonta quizá a la juventud. Exactamente. Entonces recuerdas buenos momentos, momentos de risa, no sé, andabas con un galán, eh, bailaste con tu hijo o bailaste con tu hija y eso al cerebro lo mantiene joven, eso es lo que al cerebro lo, lo mantiene así, ¿no? Mira, son varias ciencias las que manejan, cuando tú trabajas con el baile, entra entra la ciencia. Uh -huh. si tú ves, eh, podemos hablar de biomecánica, cinesiología, por hablar de algún, y las matemáticas, ¿no? Ah, precisamente la maestra Lili nos está diciendo, conecta de manera increíble con las matemáticas. Exactamente. Sí. Porque estás trabajando con el espacio-tiempo. Oye, hay que tenernos a la maestra a una entrevista. Ah, ya está invitada. A ¿A ver ya cómo, se apuntó. ¿Cómo lo ha aplicado? Es, es un en porque sus él clases. trabaja con los niños, ¿no? Sí, pequeños. No recuerdo qué grado tiene, pero Ajá. sí. Maestra Lili, le mandamos ahí, ahí le queda abierta la, la invitación para cuando guste eh, venir a terminar este tema, a, a sentarlo ya con, con cosas reales, ¿no? Pues maestro, nos quedan tres minutitos sí, y yo te, quiero que aunque sea un poquito de música le pongan de la última. Bueno, sí, adelante, vamos, adelante. No, no, no, no, cierre ya el programa, nos Bien, vamos a despedir. Eh, ahorita me hice acordar una de las cosas en Occidente, del avance científico, fue me acuerdo cuando Descartes publicó el discurso del método, Y él lo que comenzó es a, a, a dividir el mundo, ¿no? Una de las cosas que para mí él cometió el error es separar el aspecto físico del aspecto espiritual. En, lo, en Oriente el, el, el espíritu es exactamente lo mismo, es un todo, ¿no? Sí, y entonces, aquí separamos todo. Exactamente, entonces aquí para cuando yo voy a dar una clase tengo, les puedo explicar porque me ha, me ha tocado hablarles de cineziología, qué es cineziología, que es biomecánica, todo ese rollo. Cuando realmente lo que se trata es de que lo muevas y lo sientas, ¿no? Entonces, pero ahí, está, pero ahí está la ciencia, ¿no? Las matemáticas, sobre todo, porque la música... ¿La música qué Son matemáticas. Claro. Entonces tú comienzas a moverte en el, el espacio-tiempo... ...en un lenguaje matemático. Sí. Entonces tú puedes enseñar las matemáticas... Si quieres enseñar matemáticas sentado en un aula... ...lo más seguro es que estén durmiendo los niños. Pero y si que tú, no hayan los, entendido si nada. tú lo haces con movimiento... Lo, va, lo van a comprender Porque no lo van a machetear Lo van a razonar Claro y Me estoy acordando Valentina sabe contar 1, 2, 3, 5, 6, 7 Ella desde súper pequeña aprendió ¿Por Ajá. qué? Porque ha crecido dentro del mundo del baile Ajá. ¿no? Para ella esta situación Se está volviendo más sencilla Ajá. ¿no? Pues maestro muchísimas gracias por esta plática uh -huh. esperemos que, que la maestra Lili quiera venir a platicar Eso con nosotros, ya, ya la comprometimos al aire <ríe> maestra, si no contesta vamos a dar sus apellidos uh -huh. al aire, eh, sí. <ríe> no es cierto un abrazo a todos los que nos estu escu estuvieron escuchando el día de hoy nos, eh, los esperamos el siguiente martes, uh -huh. ya les dijimos que vamos a tener invitados y eh, mi buen chac, aunque sea un minutito de la última canción vale? Disfrútenla chicos, gracias, nunca dejen de bailar, vive y vacila. Uh -huh.